Zona Cero. Por fin, queridos amigos de Hondo Acero, de La Rosa de los Vientos, de estos monográficos, ha llegado el gran momento esperado. Yo creo que es uno de los monográficos más deseados, más anhelados y más escuchados, ¿eh? porque cuando posteriormente colgamos el monográfico en, en la página juanantoniocebrían.com, pues no menos de 15.000, 20.000 descargas se producen a lo largo del año para comprobar si realmente los vaticinios son exactos y se van cumpliendo. Bueno, ya os puedo anticipar que los del 2006 vaya fiasco, ¿eh? ni uno. ¿eh? Pero por otra parte, de los 10 o 12 monográficos que hemos hecho de profecías, pues la verdad es que jamás, ¿eh? jamás, jamás. Así no hay manera. Ya, ya en 1999 la cosa empezó a flaquear. Ya se nos cayeron algunos mitos, algunas leyendas, algunas cuartetas, eh, pero en el 2000 la, la cosa fue a peor, luego a peor, a peor, y ya nos podemos abrazar con... Pues con interés solo al calendario maya, que si se nos acaba en 2012 y hasta ahí podemos, podemos llegar. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Pues que eso, como en un, dos, tres, hasta ahí podemos decir. Hasta ahí podemos porque decir, sí, es eh. verdad que este programa, ya el año pasado dijimos, que tenía que cambiar su nombre en vez de a profecías del año que va a entrar, a las profecías que no se cumplirán en el 2007, porque sabemos que es exactamente lo que va a ocurrir. Sí, pero es el monográfico siempre más solicitado. Claro, lo que pasa es que este año eh, viene precedido por un problema, y es que es el más desastroso ya de la historia, porque ya sabemos de antemano que no se va a cumplir. Porque todos han fallado con la primera. Pero, Carlos, no, no, no vengas así de borde, hombre. No vengas así de drástico, hombre. Danos una esperanza. Jesús, danos... Jesús, que es malvado, <risas> ha hecho la misma comprobación que yo. Y es, a ver cuántos profetas decían que Saddam Hussein moriría en 2007, el 100%. ¿El 100%? Todos. Todos. Todas las profecías que hay en Internet que hablan de San Hussein y su muerte, le colocan en el 2007. Y de ellas tres cuartas partes dicen que se suicidarán antes de ser ejecutado se suicidará antes de ser ejecutado qué tal ¿Qué mi querido que Jesús? Que comienzo. Jesús Callejo qué tal, ¿Qué buenas, tal? Noches? ¿Qué buenas noches eh, y claro las del 2006 nada no ni una no nada nada una vez más <risas> Que por suerte, porque aquí siempre que decir por suerte, si, es si hacemos este monográfico es señal que lo, hemos sobrevivido. Lo que me llama la atención es que muchos se cabrían diciendo, pues vaya, pues al final no, no, no se acabó el mundo, no, no hubo el catombe, eh, sí, no, sí, con pena, ¿verdad? no hubo catástrofe nuclear. Sí, hay mucho gorbosillo por ahí suelto. Claro. No, pero bueno, la verdad es que cuando se habla, ese es el, el gran problema que tienen los profetas o los que hacen predicciones, ¿no? porque muchas veces más que profecías son predicciones. Y es que tienen la mala costumbre y la manía de decir fechas y de decir cosas muy concretas. Porque si hicieran como los futurólogos habituales, ¿no? De, bueno, habrá crisis, catástrofes, cosas claro, genéricas, claro. siempre aciertan, ¿no? Claro. Pero claro, cuando se dan, cuando se ponen así trascendentales, ¿no? Eh, y empiezan a decir, pues, pues, en este año, por ejemplo, las tres predicciones más habituales que era el proceso de paz, ¿no? Del gobierno con ETA sí, o la muerte bien. de Pinochet o, o Saddam Hussein, bueno, o, pues, ni uno acertado, ni uno, ni uno, es <ríe> ni uno acertado, pensaba Pinochet pues, y Hussein murieron en 2006 eh, ¿Eh? que nadie lo, lo lo dijo que nadie lo dijo, en cambio grave. todos dijeron que Fidel Castro sí eso es <ríe> sí. Sí, sí. que Osama Binlande sí, sí. Sí, sí, también, sí, sí. que le iban a capturar sí, sí, sí. y que iba a morir tampoco. ¿Os acordáis la que tuvimos también eh, con que si iba a morir o no eh, su santidad el Papa Juan Pablo II, verdad? Claro, claro, claro, bueno hasta eh, aquellos que dijeron en el 2005 acertaron, pero, pero es que durante ya, hombre, el 1999, pero... el 2000, 2001, 2002 2003, claro, al final acertaron en el 2005, sí, sí. pero no es el caso ¿no? En el caso de Sabah Hussein, yo empezaba a tirar de meroteca porque me hace gracia este tipo de cosas, aparte de todos los que lo han vaticinado para el 2007, con los cual ya han fracasado, eh, hay dos conocidos psíquicos gemelos en Estados Unidos que se llama Terry y Lydan Javison, que predijeron que ya los soldados estadounidenses matarían a Saddam Hussein a principios del año 2002, ya lo dijeron ahí, ¿no? y, sí, y aparte sí, sí. también dijeron ¿no? que el Papa ya de puestos es que también iba a fallecer en junio de ese año, ¿no? se equivocaron ya hace ya unos cuantos años, otro, un astrólogo tunecino, Hassan al-Saribi se llama, en, eh, para el 2005 predijo la muerte repentina de Saddam Hussein antes de que comenzara su juicio para el 2005 o sea, nada, son dos ejemplos de los muchos que se pueden esgrimir para que nos demos cuenta de que realmente tienen una verdadera manía mediática yo creo, de salir en los titulares de prensa diciendo estas tonterías cuando saben perfectamente, y yo creo que ellos son los primeros que lo saben, que esto no se va a cumplir ¿no? por eso hay, hay que actuar como lo hace pues, por ejemplo Octavio Aceves que es, que es un, un bendito y le tenemos un cariño siempre especial porque es un hombre amable ¿verdad? es un hombre simpático Y claro, pues cuando le dicen, bueno, ¿y qué va a pasar en el 2007? Pues nada, guerras, hecatombe, eh, eh, seguirá el cambio climático. Claro, sí, <risa> y los próximos 200 años también. Claro. Claro, y cuando dicen, ¿qué grandes cosas van a ocurrir? Pues mira, pues eh, a lo mejor Estefanía de Mónaco y Daniel Ducré vuelven a unirse... Carrota de Mónaco será su gran año porque será un año de proyección. Pues ya está, pues con eso no yo creo que se cubren, ¿verdad? y, sí. <risa> y ya está. Pero es que cuando llegan sí. más lejos y trate... Ah, tam más... También ha dicho que el tercer hijo de Felipe y Leticia será niño. Ah, bueno, bueno, pero es que... La... No acertó los dos anteriores. No acertó, pero... Pero... por eso te digo que es que los errores consecutivos que ha tenido Octavio Aceves son ya memorables, son para... Sí. Pero, primeros, es... pero entrañables. Eh, tampoco... No, pero son entrañables. Ver, pero claro. dice, pues, lo contamos de él porque es un poco sí. pues, el que más sale en televisión, en fin, es simpático, en fin, tiene... Tiene su gracia, ¿no? Pero claro, es que se equivocan tantas veces, tantas veces que yo no sé cómo cada año se atreve a volver a decir siempre cosas parecidas. Pues porque... De... Cállate... Hombre, yo sé por qué lo dice, pero y todos lo sabemos. Porque todos se lo pedimos, ¿no?, los claro, medios. Lo sí, pide, claro. porque sabe que es una oportunidad que tiene de salir en los medios de comunicación y porque sabe que eso conlleva pues, unos cuantos clientes más para su consulta. Eso, pues es. eso lo sabemos. Pero, hombre, no sé, un poco más de decoro, y yo creo que no vendría mal. ¿eh? Y es verdad eso, Carlos, que, que muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, de los vaticinios del año anterior y, bueno, pues vuelven, sí, vuelven sí, pero, a ser. pero da igual. Es, es bueno. que ellos, no sé, por alguna manera siguen pensando que hay gente que va a creer que lo que dicen... ...se va a cumplir... ...bueno ellos siempre tienen la forma de justificarlo... ...que claro que ellos no pueden hacer vaticinios a amplio escala... ...que tiene que ser cosa concreta... Tal, bueno. ya, pero lo ...realmente la, es un verdadero desastre... ...lo porque... de seguiremos con la guerra y con el cambio climático... ...sí pero es muy interesante porque incluso quien se atreve a hacer vaticinios... ...de manera prospectiva... ...no me refiero o sea por estudio, por análisis, por la razón... Uh -huh. ...no en función de una creencia, un don o algo así... ...que son de los que vamos a hablar hoy... ...se equivocan también... ...se equivocan siempre... ...pero extremos increíbles... ...si a alguien le dices que haga una lista de 20 vaticinios concretos... ...con datos pues descubre probablemente que al final de año le han fallado los 19, 19 de los 20, y se va a aceptar uno de casualidad. Realmente es muy, muy difícil apreciar el destino. Por supuesto, puedes ganar eh, o aceptar en las vaguedades, pero las vaguedades no significan nada. Por claro. ejemplo, dices, el mundo seguirá el 2007 bajo el, la amenaza de una guerra nuclear. Bueno, siempre es del 45, claro. claro. Sí, pero eso no vale. Lo que vale es el hacer datos concretos. Entonces, bueno, pues si quieres ya podemos empezar. Sí, eh, hay, por ejemplo, un tipo muy curioso, se llama Carec. Entonces que así, ¿no? Careg. Sí, sí, Careg. o sea, el o sea, carisma es tan grande. Dice, de que que... Dice, dice muy serio, <risa> <risa> dice muy serio en, en, en, en una de sus en sus profecías. Hola, soy Karek. Dice que dice, bueno, eh, dice quiero aclarar que los poderes son nuevos y no tienen la oportunidad de ponerlos a punto. Ah, por lo cual las interpretaciones pueden no ser del todo exactas, pero de todas maneras. Ahí van lo más directas y sencillas posibles. Si empieza. Primera, Sadan Hussein se suicidará. Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta que Karek es profeta de nuevo cuño. La, la mejor es la última. Fidel Castro morirá sí, sí, sí, se en enero. No, no, no, que la, la, la última es genial. Es decir, Fidel Castro morirá en enero pero su muerte se anunciará en julio. No explicar por qué esa es semejante absurdo. No, luego el resto es que, claro, luego lo que se hace siempre es que, y además es una combinación que todos lo hacen, es que mezclan una, una, un, un hecho concreto, en el cual siempre se equivocan, con una serie de, de, de cuestiones tan, tan abiertas que puede, pueden acertar siempre, porque de hecho son eh, vaguedades y obviedades. Sí. Entonces, y lo van turnando. ¿no? Por ejemplo, he dicho la primera, la segunda sería una de las de este tipo. Estados Unidos tendrá serios problemas diplomáticos con sus mayores aliados. No dices nada. La mm. tercera va a una concreta. La Copa América de Fútbol será ganada por Argentina, seguida de Uruguay y Colombia. Muy bien. Bueno, pues es una profecía eh, seria. Eso sí, eso sí. Eso... Eh, o, por ejemplo, el campeonato Fórmula 1 de piloto será ganado por Ricone, seguido por Massa. Pues bueno, otra, dos, muy concretas. Bueno, pues esa es la que son. La tercera es... Del, del sistema absurdo. Tom Cruise eh, reconocerá por fin que es gay. Bueno, pues... sí. no, pues yo me, yo me quedo tipo? con lo de Fidel Castro porque, eh, bueno, que fallezca en no, hombre. Eh... Oh, bueno, y luego son las probabilísticas. La que en julio sí, porque el 26 de julio es cuando Fidel Castro se embarcó en el mítico Yate Granma Claro, por eh, ejemplo, luego están creo... las probabilísticas. Claro, que lo pueden es... embalsamar y dejarlo ahí hasta <ríe> la claro, que las, las probabilísticas son las que vosotros conocéis. Las sacan que por son... las calles de La Habana, ¿eh? Que sí. qué maravilla. Ahí. <ríe> las que se hacen todos los años. Todos los años porque calculas que alguien, por ejemplo, las que sí. sentían el año pasado de uh -huh. Este año morirá Pinochet y Fidel Castro, bueno, pues tienen noventa y tantos años, o están mal, tal Pues bueno, se, se, se que hay posibilidades lógicas Pues una de este tipo será la de uno de los integrantes de los Rolling Stones, dirá a Dios a este mundo Bueno, llevan con posibilidades de hacerlo toda la vida, claro, dado el tipo de vida que llevan Y además por estadística, aunque no fuera por eso, siempre puede ocurrir uh -huh. Bueno, pues este tipo de profecías uh -huh. es el estándar general normalmente cuando alguien es un futurólogo o un vidente conocido lo que hace es que lanza profecías de este tipo pero ha dicho Carey que uno de los Rolling Stone va a fallecer Sí. la madre que parió Carey sí, sí, también sí, sí, sí. <risa> y luego una absurdez una película romperá todos los ricos de taquilla pues claro, claro. Sí, claro, claro sí. Sí. son <risa> las evidentes los evidentes un gran, uno de los grandes gigantes informáticos se derrumbará probablemente no pero Eh, sí, aunque sí, no ocurra sí. siempre se puede justificar, ¿no? Porque siempre luego vas mirando bueno, la bolsa, siempre vamos. encuentras algo. Entonces, este es el típico de, es el tipo profeta estándar. Y luego vamos a ir a los graciosos y curiosos que son los uh -huh. los que yo creo que llaman más la atención. A ver, Jesús, a bueno, ver. Yo creo que uno de ellos es el que está anunciando un futuro y próximo contacto extraterrestre. Pero eso está bien, eso es jugosito. Eso ¿eh? está bien, sí, porque aquí ya no habla de guerras nucleares, en fin, ya no nos encoge el corazón. Pero da su verdadera identidad. Joven. Sí, vale. además habla de extraterrestres que son seres agradables y buenos, que nada con, con la raza humana. No me digas que se llama Carlos Jesús Elvira. No, no es, que se llama, sí. es un investigador y un ufólogo brasileño llamado Jan Valelan. Jan Val Elan. Jan Val Elan. Bueno, pues este está convencido, este hombre, además lo ha publicado en una revista brasileña, en eh, primera página, que eh, la humanidad se está enfrentando a un contacto definitivo y oficial eh, y oficial con estas criaturas extraterrestres, Eso. en cuestión de nada. Qué, qué bueno es Brasil, que le puede dar portada eh, al profeta. Le pueden dar, sí, sí. Eh, eh, no nada. Nada. ¿Tú te imaginas esto en el país o en el mundo en el ABC? <ríe> bueno, no, no no me lo imagino. No, hombre, no, no me lo imagino. Bueno, no me lo decir... lo imagino. yo no quiero ser cruel con Jan Valelán. Eh, la verdad es que me, me cuesta y es duro porque es divertido el tío. No metas el dedo en la vida. Pero, pero en realidad, <ríe> él reconoce que Jan Balelan es un hombre cósmico. Claro. Se lo pusieron unas entidades con las que contacto es un hace contactado años. Evidentemente, la información viene de primera mano. En realidad, claro. como el brasileño se llama Roberto Freitas <risa> pero no le había gustado lo de Roberto Freitas ah. Y pensó que lo de Jan Pues se quedaba mucho más bonito. Y bueno, pero, bien, pero eso está muy bien. Consultos. ¿Cuándo se va a producir el bueno pues, Claro, le han preguntado y dice, muy bien, está muy bien, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se contactará con estos seres claro. eh, que llegan de, de distintas galaxias Porque habla de distintas razas, o sea, no sí, de sí. un ser determinado, de distintas razas. O sea, esto es como si el planeta Tierra fuera a Madrid y con Golasa la A4, la A3, ¿no? Y vienen de distintas... Exactamente, y confluyen, ¿no? <risa> vienen de todas direcciones, como decía si Sombrita. Con <risa> la música, se le soltan codales, <risa> <risa> <risa> Bueno, pues está muy, está muy bien, está muy bien. Y dice que será en algún momento, sí. ojo, porque hay días que ya han pasado. Llegando el, el verano, a lo mejor. El 15 de noviembre del 2006 y abril del 2007. O, vale, sea, vale, que o sea que ya, ya está ya más ya cerca Ya hemos utilizado dos meses. Sí, sí, Pero ya no. hemos partido dos meses. Bueno, es que en realidad, esto hay que decir que esto, se, esto lo dijo en un... En un congreso de ufólogos en Curitiba, una ciudad que creo que Jesús conoce. Sí. Y, conozco, conozco. Sí, sí. Y que es la capital de Paraná. Y, y por cierto, una ciudad bastante bonita y creo que muy económica. A nivel y... urbanístico, una maravilla. Bueno, pues el caso es que eh, es muy gracioso porque uno de los que estaba en, en, la, en la reunión, que quedó totalmente alucinado porque el estilo brasileño ufológico <risa> debe ser un poco diferente al resto, sí. es, eh, es Smith. Bueno, Jerry Smith es, es muy conocido por un, un libro que se llama armas electromagnéticas, es un libro de conspiración de los es que so, so sostiene y considera que el gobierno americano oculta de todo ¿no? bueno pues dentro de que es un, un conspiranoico fanático, la verdad es que ya esto esto de Roberto Fleitas o Jan Valelan y todo su grupo pues le desbordó por todos lados y entonces al final le preguntaron que, qué opinaba de la, de la reunión y dijo el gran problema, en principio lo dijo en serio que el gran problema de los ufólogos es que eh, no consiguen Eh, no consigue entender puentes entre la ciencia lo que la ciencia pregona sí, sí. y eh, sus teorías basadas de, en algo místico casi religioso, uh -huh. de lo cual se aleja es verdad, el pensamiento científico y la credibilidad pues consciente. hombre, si hacen un congreso de ufólogos y uh -huh. el plato fuerte o la guinda final, sacar a este señor a Jan Valela y decir que vienen los extraterrestres de diferentes eh, vías sí. y galaxias pues uh -huh. claro que... Hablamos, pero fíjate cómo ha que es muy divertido dice para concluir dijo ponga a ufólogos en una misma sala Y siempre uno dirá que él no estaba presente y tendría una unanimidad. <risa> bueno, pues el Jan Valela lo que nos dice es que vienen los extraterrestres en cualquier momento hasta abril. Hasta abril, abril entre el, el 15 de noviembre. Y abril, no ha especificado día, así que vamos se a el 30 de abril. Pero entonces que vienen diferentes razas y... Sí, sí, sí, además ha dicho textualmente algo para que no quedara ningún atisbo de duda. Dice, el contacto no dejará ninguna duda de su realidad. Ningún gobierno, ningún medio, ninguna organización científica, religiosa o militar tendrá opción alguna de negarla. Así de rotundo. ¿eh? Vamos, o sea, que... Estás convencido. Que la nave, la nave nodriza que sí, sí. nos planta en el retiro, vamos. Se planta, además, con todos los medios. Eh, bueno, dice pues. que son pacíficos, o sea, que nadie se alarme. Él no. considera... Sí, que... sí. Creo de... el... que alarman, ¿eh? eso de... <risa> alarman, no se alarman, Eso decían los de V. También, también decían eso, o ¿eh? sea, hasta que se hicieron la máscara. <risa> y, los de, y los de Mars Attack. Claro. Venimos de Paz, venimos de claro. claro. Paz, tipo. El que, sen... sencillamente, es un puente entre las civilizaciones. Un intermediario, un contactado. Él sabe que lo que está diciendo es absurdo, pero bueno, que hay que okay, tiene, tiene una gran ventaja. ya le creerán. Tiene una gran ventaja. Va al paro a partir de abril, porque este es de los que va a quedar peor. Bueno... No, porque bueno, se basa en... en esto se suelen... En y bueno, siempre lo puedo decir, me dijeron en sí, el último sí. momento... Estos eh, resurgen, ¿eh? Si te, claro, de, resurgen, sí, y ten en cuenta que en sus sí. libros, en uno de los libros que tiene dice que a los humanos nos condenaron al ostracismo eh, por violentos y por malos. Es verdad. Entonces, bueno, como por antes es cierto, pues siempre puede tener un argumento sí. para Que se arrepintieron bueno, al final Pues ahí tenemos ese vaticinio eh, posible Hipotético contacto con el mundo extraterrestre Y además muy visible que va a quedar todo eh, Lo dice Jean Valera eh, desde Brasil Y eh, le han dado portada esto, esto eh. Bueno, vamos a ver, eh, ¿cuándo llegará el Mesías, Carlos? Pues se eh, va a en Brasil eh, Paulo Romero Sí, que está es convencido, amigo del anterior eh, <risa> Sí, es también brasileño mmm, Bueno, es un, un seguidor de una secta religiosa brasileña Y él, bueno, él está convencido que en el, el libro de los supercreyentes, porque él es un supercreyente, no un creyente normal. Es un supermegacreyente. Exacto, un super es un mega creyente, Pues bueno, dentro él publicó una, una revista se llama Mundo Cristiano, en la página 24, una profecía. y sí. además salió un programa de televisión y se hizo, se hizo muy... bueno, el motivo de la ahora es porque aunque el programa de televisión es de 1992 tuvo una enorme trascendencia en Brasil, además y estas cosas a veces tienen bastante trascendencia... ...cuando la persona que lo hace es conocida o tiene un grupo de seguidores grande, como era el caso de Romero... ...y sobre todo porque Romero tenía toda una estructura para intentar demostrar que Jesús iba a venir al mundo... en ...la segunda venida un sábado. Un sábado. Del año 2007. Vaya. Con lo cual planteaba claro entonces el enigma de cómo adivinar el sábado. Entonces bueno, para el que tenga interés y quiere iniciar la cuenta de creciente que hoy mismo comienza... Pues ya sabe lo que tiene que hacer, el 6 de enero, es el primer sábado del año 2007, y a partir de entonces tiene que ir cogiendo todos los sábados hasta calcular cuál es aquel en el cual Jesús va a venir a tierra. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque el sonido de trompetas anunciará al planeta entero su venida entonces bueno sí, sí, sí. o sea va a ser una especie de eh, a lo efectivamente el... esto será algo Toca público que será conocido entonces, y no habrá ninguna manera de ninguna manera de que, el, de, que se, de que se pase de largo que nadie se entere o que sea una cosa oculta exacto, no no no exacto. esto es masivo bueno. multitudinario y tipo bueno tipo aparición de estrella Rock bueno pues un, Así que, un ya sabéis, una gran trompetada eh, sí. eh, anunciará, eh, anunciará que un sábado del de, año 2006, el año 2006 de o años, sea sí, sí, entre sí, ahora sí. y el último 2007 perdón y el último obviamente el 29 bueno, de diciembre pues tiene que venir Jesús a la tierra por segunda vez. Entonces Oye, Pablo Romero, nos que quería... es un creyente y está muy convencido. Pues. Nos queríamos perder el 2007 y resulta sí. que, que va, contacto con los extraterrestres, la, el, la llegada de la segunda llegada del Mesías. Sí, sí, pues queda, queda lo mejor, ¿eh? <risa> <risa> pero, pero, que queda lo mejor. Vamos, una una, una, una que son ver. las profecías de Sonja Ah, bueno, es verdad, las profesionales de Sonja, son, de son, son, de, del coreano. Pasado, de, sí, sí, sí, sí. Sí, es, es curioso porque se ha reeditado... Sí, porque el año pasado me acuerdo que comentamos todo sí. lo que tenía que anteceder, lo que iba a ocurrir este año, en el que 2006. no ha ocurrido nada, pero no, bueno. No ha ocurrido el 2006, 2006 sí. como anticipo de la gran guerra nuclear que va a ocurrir en el 2007. Entonces, bueno, se ha puesto muy de moda, ya que es un personaje de mediados sí, del siglo XIX, sí, sí. pero se ha reeditado, se ha reeditado su libro en Corea del Sur, y ahí se pronostican pues, muchas cosas, y entre ellas pues, muchas cosas malas. ¿no? Estamos hablando de un libro de 2.800 palabras en ideogramas chinos, con predicciones sobre los acontecimientos que van a ocurrir en 120 años, es decir, desde su época hasta el 2015, más o menos. 2.800 palabras... En 2.800 palabras, sí, en ideogramas Más bien son sí, sí, sí. ideogramas Vamos, siete folios Siete folios, sí, sí, nada eh. Claro, la interpretación es como las de Nostradamus ¿no? Siempre hay algún sea, de Ha resumido el hombre 120 años en siete folios Y aquí tenemos nuestro chanchar de Fonbrun Que en este caso sí, sí, han sí, sido sí, interpretadas sí. por Juan byung Duke, Que es un doctor en ciencias políticas y especialistas en asuntos intercoreanos Así sí, le describe, sí. ¿no? Y el libro se ha reeditado, ¿no? Y eh, sí, sí, el libro, bueno, se ha reeditado Tampoco y, Es un pequeño bestseller Como no se van cumpliendo las cosas, pues están encantados Pero estamos hablando de este sabio, el que llaman Sonja. Sonja sí, parece sí, que es una sí. especie de pseudónimo. No se sabe ni siquiera su nombre, que había nacido en 1845. Sí. Y, bueno, pues he recordado por ese apodo por Sonja. Y ahora, pues alguien ha desempolvado aquellas profecías. Y claro, dentro de esas profecías, lo que él comentaba es que, en esos, sobre todo en los años entre 2003 y el 2010, son los de la Puerta del Norte, se está refiriendo a Corea del Norte, según esta interpretación, y el tema nuclear, que es lo que aparece de una forma reiterada. ¿no? Lo que significa que este sabio, Sonja... Pues había previsto la crisis nuclear norcoreana. Y algo, algo de razón tenía. Y ¿eh? algo tenía de razón. Sí, sí, sí. Comentan que entre sus logros está el adivinar los atentados terroristas del 11 de septiembre, del 2001. Con una frase, mmm, también bastante sintomática, ¿no? Dice, un edificio grande de los Estados Unidos se tiñe de rojo y la Casa Blanca o el Pentágono serán atacados por el enemigo. esa o sea, a ser que son los ideogramas traducidos. Así que interpretaron que se estaba refiriendo a lo de las Torres gemelas del 11 de septiembre. Es una interpretación muy Eso libre. Eso es lo que él hizo, pero él lo hizo famoso. Ya, pero si esto lo escribe en, 18, en 1845. El, el cuándo nace, sí, pero vamos, las profecías eh. son de unos 30 son de años. Son después de la... son presidentes durante la Guerra Mundial, prácticamente. Ah. O sea, se, se hacen famosos después del año de los años de la Independencia de Corea, Y Pero realidad, lo dejó escrito en 1875 Sí, 1906. más o menos, tres sí. años después es que más o menos, Cuando no más había más ni Pentágono claro, claro, nada, claro, no, no, claro. No, no, Lo que pasa es interesante Porque ¿no? en realidad la frase del Pentágono Es una interpretación del ideograma hecha por El, el especialista en, en política Que es el que ha hecho el análisis de las profecías de Sonja De quien se, no se sabe el nombre realmente No, no, no, es, un es una nombre, Totalmente, es un totalmente sí. anónima Y la verdad es que las profecías son curiosas A mí sabéis que mis favoritas son las profecías Centroeuropeas, alemanas, en general Con todas sus variantes, que no sea ninguna porque es muy difícil determinar años son muy poéticas normalmente <coughs> siempre tienen eh, flujos ciclos que bueno Tienen más o menos eh, claridad cuando se interpretan de manera general, pero no, no se pueden fijar como vemos el programa es verdad, por concreto. fíjate que los vaticinios de Nostradamus, que van hasta el 3.700 y pico, sí. eh, claro, ahora es muy difícil, después de la catástrofe del 99, uh -huh. eh, pues eh, no se retoman, no, no, no se buscan nuevos... No, eh... no se retoman, porque como los enemigos ya no son los que ahora eh, se podrían estilar, ¿no? ya, no, sí, sí, sí. ya no, es, no es Rusia, ya no es China, sin embargo sí es Corea del Norte, y Corea del Norte es el que bueno pues está un poco en todas las predicciones y más en unas predicciones que se hicieron en el siglo XIX básicamente lo que dice es de ahí un poco está manteniendo un poco esta crisis y mucho más pues con la prueba nuclear que ha hecho sí. en este año ya que ha terminado Corea del Norte lo que él dice que va a haber una guerra nuclear en el 2007 entre Estados Unidos y Corea del Norte y dice más dice la guerra va a provocar la caída del régimen comunista norcoreano decir, con la muerte de su líder Kim Jong-il lo que abre un proceso de unificación entre las dos Coreas o sea que dice que bueno que hay momentos trágicos Pero luego va a haber también años esperanzadores. China, por su parte, va a adoptar, dice, a partir del 2005, es decir, estamos viendo las profecías de una forma global, de una política ofensiva para frenar la política hegemónica de los Estados Unidos en el nordeste de Asia, que ya sabemos que eso es verdad, con lo cual hay que decir que esas interpretaciones están al hilo de los acontecimientos que se saben, ¿no? pero que va a, va a dar lugar a un enfrentamiento posterior, en el 2010, entre ambos países. Es decir, estaríamos hablando también de China y Estados Unidos. O sea, en 2007, una, entre Corea del Norte, una guerra entre Corea del Norte y situación. Estados Unidos. Eso provoca la caída de del actual líder, y Kim Jong-il, unifica a las dos Coreas. Estados Unidos parece que quiere tener mucho más presencia mediática, sociológica, económica y de todo... Y eso va a provocar un enfrentamiento con China que también tiene intereses económicos ahí. Y la prevé para el 2010, que sería también otro enfrentamiento nuclear. ¿no? Claro. Pero dice que se puede evitar, es decir, que este posible cataclismo sí, nuclear es en la península... Porque, porque es que habría una contradicción, eh, vamos a ver, voy a intentar explicar desde el punto de vista de un profeta. Aquí sí es una contradicción muy clara, es decir, no puede irle bien a Corea en el 2011 si hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y China en el 2010. Entonces, como esa contradicción existe, es por lo que eh, al hacer la interpretación de las profecías en el libro aparece una especie de optimismo. Final, diciendo sí, que a partir vida, del ¿no? 2011 claro, pero es la razón, eso, No es porque dice ¿sí? que se puede evitar sí, eso. Claro. O sea, o sea, Se como... habla de crisis en caso de que nadie ponga remedio ¿no? eh... Sí, exactamente dice, Aconseja el libro sí, sí. Ya digo, Siempre según la interpretación de Juan Bionduk Este doctor en Ciencias Políticas eh, Aconsejan al gobierno surcoreano Acabar con esa diplomacia partidista Que parece que está manteniendo ahora Basada en esa alianza con un determinado país mm. Y en su lugar pide una diplomacia neutral Equilibrada, bueno. armonizada Con las cuatro potencias de la zona es decir, bueno, pues... Estados Unidos, China, Japón y Rusia ¿Eh? Esta parece de todas la profecía más coherente. Claro, ¿no? es más coherente. Sí, sí, Además, sí, sí. como bien avalada por alguien que ya está muerto, es decir, no son de estos eh, que se apuntan al carro ¿no? de las predicciones... No, y pues, después, pues, después del pepinazo que tuvimos el año pasado, ¿no? Claro. El pepinazo sí hay de determinadas Norte, sí, pistas sí. que inducen a pensar de que no está muy desencaminada. En fin, no que vaya a haber una guerra nuclear en el 2007, pero, una crisis. Pero, pero sí que puede haber uh -huh. una crisis que si hay una armonización, y, lo que, y da más la receta da, da la solución, una armonización entre las cuatro potencias principales, Estados Unidos, China, Japón y Rusia, se va a evitar la del mm. 2007 y por supuesto la de 2010. Bueno, pues con Soja tenemos aquí una garantía de éxito para los próximos monográficos. Pues ¿eh? para que ver, sí, porque el libro acaba justo el año que coincide el año anterior, la, al final de la cuenta Maya, con lo cual, bueno, pues tenemos o sea, el dos. periodo que Es verdad, es, es cierto Hasta... lo que ha dicho. Curiosamente, fíjate que son sí. profecías sí, totalmente sí, sí. distintas, ¿no? Sí, sí, Casi sí. coinciden al final en que entraríamos sí, en una nueva sí. etapa de prosperidad, porque las profecías mayas, vamos a recordarlo, no pronostica el fin del mundo, sino el fin de los tiempos, es decir, el sí, fin sí. de una era y volverá sí. otra era totalmente diferente. O sea, hasta, hasta el fin de los tiempos tenemos todavía cinco monográficos de profecías sí, sí, sí, que sí. podemos <risa> disfrutar <risa> y saborear, ¿no? Y, y varios contactos extraterrestres y, muy, <risa> y, y <risa> muchas predicciones sí, de Octavio Aceves sí. de, de, de todo. Sí, de siempre, <risa> <Lo> de siempre. <risa> bueno, alguna más o yo creo que con esto ya no. Las que hablan del 2007 es profeso sí, como son años las más Son las más importantes, las más llamativas, las más curiosas No te iba a Parravicini porque hacía una mención el año pasado Que se podía extender al 2007 Pero bueno, bueno como era eran hidrográficas aún sí. más complejas de nada, Yo miré también el código secreto de la Biblia sí, Y, y 2007, se quedaba en el 2006 no, no, no ha habido sí. guerra nuclear así que una Bueno, pero no importa Rosny, no no ¿sabéis que es ese igual que Von Brum? <ríe> <Se> simplemente <ríe> recibe eh, Pobrecito, y sigue empeñando en hablar con George Bush Para augurarle que, que estamos a punto de la catombe eh. <ríe> eh, Pobrecito Michael Rosny Pero bueno, oye, vendió lo suyo, ¿eh? Vendió, vendió lo suyo, vendió lo suyo. Vendió lo suyo, ya, vendió lo suyo. Para el 2007 nada, pero para el 2008 ah, sí. Por cierto, es el... que ya eh. comentaba algo el código secreto de la Biblia. Hay una, una interpretación muy interesante de la sí. crisis de, que, que planea en el libro de Sonja, que es que uno de los motivos del endurecimiento de la política americana en Corea del Norte, según la profecía, es un asesinato de George Bush. Curiosamente. Sí. Bueno. Entonces la es que bueno, vamos a ver. Bueno, eso pues no tenemos sabe. eso. Eh, posible contacto extraterrestre, posible segunda venida del, del Mesías. Pero un sábado, ¿eh? recuerda. Un, un sábado. sábado. Y posible crisis entre los Estados Unidos de América y Corea del Norte. Son, yo creo que los tres puntales. Sí, yo creo que Son, son los que se sustenta de de nuestro monográfico <risa> profético. Bueno, pues muchas gracias, eh, Jesús Callejo. Eh, toma, toma. Estos son. Eh, lo, es, es el vientre de un animal que hemos abierto para que sí, veas. Sí. Toma, pues. menos mal que me he echa a Luis y toma, toma. para mí no tiene secreto las entrañas de este bicho ¿Qué, cómo, cómo, qué pringoso ¿eh? preveo preveo sí. que vamos a tener un año bastante bonancible bastante bonancible sí, sí tranquilo muy claro, bien muy sí. bien sí el año que viene es año de que del perro en febrero el, el, del, cerdo? Decir, ¿no? ¿El, ¿El del cerdo el del cerdo el del cerdo toma, toma Carlos tú como buen romano muy eres? abre abre este abecilla abre este abecilla a ver, a ver qué te dice sus mira <ríe> las vísceras a ver qué dice qué te Uy, dice mira la lotería primitiva viene anunciada